¿Qué tal, Pablo? Buen día, buen día a la gente que hace posible Radio Kermés y la audiencia, ¿no? Bueno, Martín, eh, el presidente Alberto Fernández estuvo en General Pico y anunció el laudo a favor del estudio de impacto ambiental eh, de la obra Portezuelo del Viento, un laudo a favor de la provincia de La Pampa. Eh, ¿Cómo viviste eh, este anuncio? A ver, eh, contanos alguna sensación. No, la verdad que vino con un paquete de anuncios que, que de, después de, de... lo que padeció la pampa de discriminación de parte del gobierno anterior, eh, la verdad que es increíble. No sé qué, qué porcentaje de, de, de recursos significa esto comparativamente con lo que recibió en total la pampa. Vino fundamentalmente para final pico ¿no? que el agua es una problemática de hace tiempo, sabemos que en la pampa es una problemática y bueno, la verdad que este, este paquete de anuncios lo vivimos con mucho con mucho entusiasmo y esperando que se empiecen las obras, ¿no? Mm. Eh, y bueno, lo del laudo, esto es una lucha histórica de la provincia de La Pampa que viene dando lo que pide, que sea un verdadero estudio de impacto ambiental, pero no lo pide La Pampa, lo piden cuatro provincias, de cinco lo pide cuatro, ¿no? Claro, eh, sí. Eh, eso también hay que destacarlo, no hay pedido de La Pampa solo La Pampa contra Mendoza, como por ahí lo quieren plantear, ¿no? Sí. Eh, Te referías eh, primero a este importante anuncio de la firma del de inicio de la licitación del segundo tramo del acueducto, eh, que va a llevar eh, agua potable del río Colorado eh, hacia tu ciudad, allá General Pico. Sí, no solo a General Pico, pasa mm. por Buñifreda, Castell, eh, monteñeva Metileo. Eh, la verdad que sí, es súper importante, ¿no? Por, un bien tan escaso y tan necesario. ¿Te sorprendieron las declaraciones que hizo Martín Arduain, que difundió en realidad en el diputado del PRO, ni siquiera celebrando eh, la decisión de Portezuelo, sino cuestionando algún estos anuncios? Eh, mirá, de, de Martín Arduain no me sorprende nada. Es ¿eh? una persona que se sentaba al lado del gobernador en plena pandemia, en algo tan delicado en el comité de crisis, Y al rato estaba en la plaza haciendo una manifestación. O sea, eh, no, no me sorprende nada, pero es la manera de hacer política que, que está llegando a la pampa, que hizo siempre pro. Venigrando, criticando, mintiendo, pero nunca ocupándose de la gente, en realidad. Ellos se ocupan de los, de los capitales privados, de que gane más de uno u otro sector, de que los bancos no pierdan un peso si no ganen millonadas, y mientras tanto el pueblo la va pasando malo. Pero después el reciente te viene plantea que le preocupa la pobreza. que le, eh, La verdad que no me sorprende nada que salga con estas declaraciones. No, no, no, me, no me sorprende lo que sí lo no dejo de, de pensar que que, que bueno que está llegando a la Pampa esta manera de hacer política, mintiendo, criticando, denigrando, que, que es ello. Yo nunca con una propuesta para el pueblo, para el pueblo, para la gente, que, que mejore la vida del conjunto, ¿no? Claro. Eh, Martín, recién destacabas eh, lo de Alberto Fernández eh, con estos anuncios. Eh, ¿Cómo eh, analizás eh, el gobierno de Alberto Fernández en estos dos años y pico que lleva? Eh, el gobierno, yo yo creo que hay que, hay, hay que reconocer algunas cosas, hay que poner, porque ahora que está más o menos controlado el tema de la pandemia, cuando el conjunto de la población tiene la cuarta dosis de vacunación, Eh, está, está llegando la cuarta dosis y, y, y el que quiso ya tiene la tercera eh, en el, acá eh, no solo el PRO junto con Clarín y todos los que lo acompañan para hacer eh, anuncios y, y estar picándole la cabeza a la gente decían que iba a tardar 10 años en vacunarse la población argentina entonces digo hay un montón de cosas de, de este gobierno de Alberto Fernández que hay que reconocer Después hay algunas cosas que hay que mejorar mucho. O sea, no sirve de nada aumentar eh, los salarios si a los dos minutos las botas la están remarcando. Mm. O sea, tuvimos un piloto de crisis para resolver eh, un desastre económico. 100.000 millones de dólares tomaron de deuda. No solo los 44.000 del Fondo Monetario. 100.000 millones de dólares tomaron de deuda y no terminaron dos jardines en La Pampa. Uno de Luisi y, y uno Pico. Tres creo que habían empezado, no terminaron ninguno los tres. Y a anunciar a Luigi que con la plata que le sacaban al fútbol para todo, que se lo devolvió a sus amigos de Clarín, él iba a construir 3.000 jardines. No terminaron... Eh, creo que en el país terminaron 3, me parece. En el país. Entonces, eh, digo, hay, hay que reconocer este gobierno que, que pudo afrontar esta pandemia en medio de, de toda esa crisis que había, que, que, que pudo afrontar este, este desastre económico que dejaron y... Y bueno, ahora yo creo que el piloto de crisis que fue para todo esto Burmán tiene que cambiar la política, no digo que se tiene man, o que cambiar la política, porque necesitamos una política que le llegue la voz a la gente. Hoy el problema que hay es que la, la plata no alcanza porque a los dos minutos que, que vos aumentaste el salario y, y se en una paritaria, están rematiendo el precio de los formadores del precio de la Argentina. Y tienen un poder informal, son muy poquitos, la, la harina son 3 o 4, el aceite son 3 o 4, se carterizan y ahí le chupan la, la poco que pueda eh, mejorar el salario, eh, no mejora el, la, el poder de compra, porque los dos minutos cambiaron, y eso es lo que hay que resolver hoy, me parece. Entonces, ahí ahí tenemos un problema, pero bueno... Eh, Pues hay que reconocerle todas las cosas positivas que hizo y por el camino que fue. El crecimiento económico es una realidad. El nivel de empleo de la construcción no está a, a, a, a nivel del 2019 o antes de la pandemia. Está a los niveles de antes del 2015. Entonces hay que reconocer. Pero ese crecimiento no impacta en, en poder de compra. No es poder de compra. Es... Eh, Eh, se lo chupan a los, los, los grandes eh, jugadores de la economía de, del país, ¿no? Eh, Martín, te escucho criticar a Martín Guzmán con el tema de inflación que no lo puede resolver. Eh, y bueno, hay una puja a nivel eh, de el frente de todos entre los que quieren un cambio en las políticas o directamente que cambien eh, el Ministro de Economía y otro sector, uh -huh. bueno, el albertismo que lo está sosteniendo. Eh, ¿Vos estás más del lado de los que piden el cambio? Sí. Mirá, hay una frase de Einten que yo si sí me gusta siempre repetirla porque seguramente la he dicho alguna vez, que dice no espero resultado distinto haciendo siempre lo mismo. O sea, acá hay que ponerle el cascabel al gato, acá hay que pelearse con los poderosos para de, de, que manejan estos oligopolios que son el poder real, porque no, no, hay, hay que encontrar la manera de que, que, que no que no hagan la salvajada que están haciendo, porque eso esas ganancias extraordinarias que pasan a tener ellos Por su, por su poder dominante de mercado, le impacta a la gente no poder comprar. Eh, esa es la realidad, es eh, lo, lo, lo que está pasando hoy. Eso. No sé si es la realidad de lo que pasa hoy. Ah, bien. Eh, Martín, y esta interna que bueno que se vive eh, entre el kirchnerismo y el albertismo a nivel nacional, eh, ¿se puede trasladar acá a la provincia de La Pampa eh, con el vernismo y, bueno, y, y los distintos sectores también, o no? No, yo no, no no creo que eso ocurra, eh, lo que sí, eh, la diferencia es, es justamente esto, es, es que la gente pueda, que es el problema que tenemos eh, que tenemos que resolver urgente, que el sueldo rinda, mm. entonces es, eh, yo no creo, tampoco es una interna eh, feroz, está, se está peleando por más peronismo, porque por, por el sueldo rinda y que la gente pueda llegar a fin de mes en los problemas que estamos teniendo hoy. Mm estos grandes jugadores que te hablaba durante la pandemia ganaron fortuna no tuvieron ningún ni problema es más el gobierno nacional los ayudó a muchas grandes empresas con, con, para que paguen los salarios para, y, y, y siguieron ganando fortuna y ahora son los que condicionan al gobierno en una política económica que no, no se puede hacer que, que el salario le gane que le gane la inflación que, que, que, que se note eso y venimos con un problema que ya el salario eh, estaba achicado, desinflado eh, con, por el gobierno anterior. Entonces, es, esa es la gran discusión. Ya, yo no creo que es una discusión eh, mucho más fuerte digo, o sea, la gran discusión es cómo resolvemos esto, porque si no eh, el, el, las elecciones que vienen van a ser muy complejas para el frente. No sé, lo que estamos lo que se está discutiendo es cómo paramos este frente Eh, eh, para solucionarle el problema a la gente es más urgente es así, medio en, eh, en, eh, poético sí. medio de, de, el problema a la gente más urgente pero es eso lo que está discutiendo, me parece no, eh, no son diferencias personales ni, ni no es no cuestión ni de, ni de espacio que porque hay, hay distintos espacios que también están en la misma discusión ¿no? y el frente es amplio, es muy grande Creo que hay que fortificarlo, hay que fortalecerlo, pero pero sí tenemos que eh, generar estas soluciones urgentes. Bien. Eh, Martín, aprovecho a consultarte, porque hace un ratito hablábamos con Robinson Montero, que integra la Asociación de Ayuda al Celíaco, o bueno, hoy es el Día Internacional de la Celiaquía, eh, no, nos revelaba que vos sos celíaco. Sí, es sí. celíaco, hoy un hijo mío. Sí, lo escuché a Robinson. Ah, lo escuché a Robinson. Y bueno, eh, se quejaba de que hace ocho años presentaron un proyecto eh, para que sí, la yo, Pampa... Sí, yo a Robinson, te... él, dijo, él dijo que yo no lo recibí, yo lo recibí a Robinson. Ah, mirá. En esto yo lo recibí. Lo, eh, lo, la realidad es que hay muchas leyes eh, de enfermedades específicas que la Pampa adhiere a la... A, porque el, el, el, el Ministerio de Salud, el gobierno de la Pampa, se hace cargo de, de todo lo que se compromete y se hace cargo. Mm. Eh, entonces, en enfermedad específica, hay proyectos de muchas enfermedades específicas, lo que hace el gobierno de La Pampa, adhiere a las leyes nacionales, porque hay enfermedades que después no sabe si tiene el recurso para, para eh, afrontar las la, la leyes, ¿sí? hay un montón de enfermedades, pero el gobierno de La Pampa adhiere, pero no, no con enfermedad específica no no no no hace leyes provisionales por por tal enfermedad. Ah. Esa es la realidad. O, o sea que este proyecto que igualmente está Igualmente sí. No, igualmente yo el proyecto eh, eso no, nunca es una decisión solamente, nosotros fuimos parte de de, de un, del oficialismo y muchos eh, muchos proyectos hay que consensuarlos con, con el ministerio, con, con el ejecutivo y bueno, estamos en ese trámite. Yo no digo que ni que vaya a salir ni que no vaya a salir. Mm. Pero bueno, el, el, el, se trabaja así, nada ¿no? más. Bien, bien. Él, él nos mencionaba que no significaría eh, mayores eh, egresos de parte del gobierno provincial si se aprueba el proyecto. Dijo que había, había hablado con Franco y eso, eh, con el ministro. Eh, ¿Es así o no? Sí, eh, pero si vos das una para una enfermedad específica una ley, ¿por qué no ah. le vas a dar con el resto de las enfermedades? Ah. Digo, ¿Sí? eh, es, es complejo ahí. Bien. Entonces, la la Pampa no si busca no hay no adiere enfermedad no no hace leyes provinciales para enfermedades en específicas. Bien. Eh, bien Martín, eh, no sé si quedó algo de algún tema que, que se me haya escapado, si no gracias por estos minutos. No, eh, agradecerles y, y a ustedes y a la audiencia el espacio de poder comunicar eh, estos, este, estos anuncios estas cosas que viene a través del presidente y bueno. Mm y eh, eh, saludar a la audiencia y un abrazo para ustedes